Desde hace poco más de 11 años, la República Argentina realiza su presente y planifica su futuro, reconstruyendo primero su pasado. Un país que se puso de pie después del derrumbe y que comenzó a caminar para reencontrarse con todos sus viejos sueños. Podríamos decir que el punto de origen de la línea de tiempo de la Argentina científica modelo 2014... Podemos buscarlo medio siglo atrás. No hay otra fórmula para poder entender realmente de dónde venimos y cuántas batallas hubo que dar para recuperar un proyecto nacional. De la noche de los bastones largos a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O si prefieren partir desde el neoliberalismo, podemos hacerlo desde aquel cabalo mandando a lavar los platos a los científicos hasta la repatriación de miles de investigadores en la última década. El ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones de nuestro país, es presente, es futuro y también es uno de los símbolos más fuertes de la recuperación de nuestro pasado. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este Oeste de la República Argentina a este programa especial en este histórico sábado 30 de agosto de 2014 en el que el gran protagonista de este programa, de estos 60 minutos de radio, será el ARSAT-1. Un proyecto que demandó 4 años de trabajo, una inversión de casi 300 millones de dólares y que convirtió a nuestro país en ...en el octavo que desarrolla satélites de esta naturaleza en todo el planeta. Vamos a estar comunicados con Bariloche, una ciudad que hoy también está viviendo su propia fiesta. Es la escala previa a la llegada del de ARSAT-1 a la Guayana Francesa... ...porque primero se detuvo en el centro de ensayos de alta tecnología de esa ciudad... ...para comenzar con las pruebas iniciales, con la previa de su lanzamiento y de su tiempo de operaciones. Y vamos a comunicarnos también con Guayana, allí con parte de la delegación argentina que ya se encuentra a la espera de la llegada del avión ruso que va a transportar los cuatro contenedores que llevan el Arsat 1. Hablaremos entonces también de pasado, de presente y de futuro con Ignacio Huastuchenco, periodista científico. Ignacio, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. mandan ¿Qué tal? Buen día. Y también con el ingeniero Eduardo Borkin. Ingeniero, gracias por estar. eh Muchas Buen gracias. Buen día, gracias. Si les parece, me gustaría hacer una pequeña pre previa con el espíritu de ese editorial con el que arrancamos, hablando del país que no nos dejaron ser, con esta pelea a través del tiempo por recuperar esos viejos sueños y esencialmente porque hablar del ARSAT-1 es recuperar una palabra que algunos arrancaron en algún momento del diccionario político argentino y que y que bien supimos recuperar, que es soberanía. Ingenieros, si nos paramos en algún momento de esos 50 años, desde la noche de los bastones largos hasta la década del 90, por ahí la palabra utopía le queda hasta un poco grande a esta historia. Habría que buscar otra para poder sintetizar la concreción de esto que tiene un valor en, el, en lo hecho y en lo simbólico, muy muy fuerte para, para el futuro. ¿no? Sí, si nos paramos en en, lo, en el gobierno, por ejemplo, de Menem, sí en que el destino de los ingenieros que egresaban de la Facultad de Ingeniería era manejar taxis, uh -huh. eh, y lo vemos hoy en donde uno de los grandes temas de la industria es la escasez de ingenieros, y los proyectos en los que están involucrados, realmente hemos dado un paso gigante. Porque si bien el ARSAT-1 va a cumplir tareas importantísimas, como es interconectar el país, interconectarnos bien. con el exterior, etcétera Yo creo que lo espectacular, lo que rompe con la lógica que estaba previamente establecida en el país, es que es un desarrollo integral, desde el diseño hasta la construcción, hecha en la Argentina. Claro. Estamos viniendo hoy una época no tantos años atrás en donde la, el, el, el sentido común dominante era que Argentina es un país que importa tecnología y exporta eh, productos agropecuarios y hoy nosotros estamos hablando de un satélite diseñado y hecho en la Argentina como uno de, de los logros de tecnológicos que estamos viendo, que yo le sumaría si usted me permite, sí, logros claro. como nosotros el otro día vimos el bex 1 b que salió y estamos camino del Tronador 2, que va a ser un lanzador satelital hecho, diseñado en la Argentina. La puesta en marcha de Atucha 2, hecho por científicos e ingenieros argentinos, una obra que el contratista principal desapareció, no existe más, y que se tomaron los viejos planos, se lo adaptó a nuevas condiciones de seguridad, porque ya las normas de seguridad después de Chernobyl cambiaron para siempre, este, la construcción de radares en la Argentina, etcétera etc. Es decir, estamos viviendo un momento de el, el tema de la construcción de ITEC, donde el CONICET, que siempre era un lugar en el que lo importante era simplemente la cantidad de papers, sí. simplemente con todo respeto, sí, ¿no? sí, sí. pero que lo único que importaba era la cantidad de papers y su aporte para la formación de valor agregado en el país, era nulo, Hoy ITEC es una sociedad entre YPF y el CONICET y está produciendo valor agregado, está trabajando sobre los eh, sobre los no convencionales, está trabajando en la recuperación de pozos maduros, etcétera Entonces yo creo que esto del ARSAT-1, que vemos los que tenemos un poco más de años uh -huh. con un asombro y una alegría enorme, esto se integra en una cadena de desarrollos tecnológicos locales, en una cadena de autodeterminación tecnológica, Es decir, tenemos que volver a leer a Sábato, tenemos que volver a leer a barzaski para entender lo que esto está significando para el país. Uh -huh. Hay muchas historias chiquitas que encierran a la historia con mayúsculas. Y dentro de esas historias hay unos datos muy particulares ligados a compañías de seguro que abren sus brazos a la 1 y que le otorgan una póliza de largo plazo. Eso, para aquellos que están inmersos en esta historia, es algo así como el gran garante de lo que ha producido tecnológicamente la República Argentina. Vamos a ir a la palabra de Matías Bianchi. Él es el presidente de la empresa Arsat y nos cuenta esta historia que es una de las tantas que se suman a la historia con mayúsculas para que puedan cobrar ustedes o poner en valor la dimensión de lo que estamos hablando. Este es un, un trabajo, un proyecto que se lleva... Varios años y la verdad que lo que estamos este, logrando en este momento es el reconocimiento de, de la industria internacional porque el trabajo que hacen las compañías de seguro y la, la evaluación que se hace de todo el proyecto, de cómo se hizo, de los equipos de gestión, de los análisis eh, de riesgo, de los procesos de calidad y aceptar tomar el riesgo este asegurar el satélite, ofrecer una póliza de largo plazo por toda la vida útil del satélite y que la prima sea la mitad de lo que está pagando hoy cualquier satélite sin herencia de vuelo, sin historia, muestra a las claras que el, el mercado de reaseguro internacional, los expertos satelitales del mundo están reconociendo a Argentina como el octavo país del mundo con capacidad para fabricar este tipo de satélites una decisión en 2006 donde donde se decidió defender las órbitas geoestacionarias por el estado y haber puesto una visión de que además le vamos a hacer con satélites propios fabricados en la argentina a partir de ahí a partir de ese sueño estrella satbab e se comenzó a trabajar en este proyecto y que hoy se está haciendo realidad satuno va a brindar los mismos servicios del, del satélite que está hoy alquilado, son servicios de televisión directa al hogar, la TDA en forma satelital, servicios de internet de banda ancha en zonas remotas, zonas lejanas, tenemos 2.400 escuelas rurales conectadas, tenemos conexión de internet en la Antártida, uh -huh. sirve para darle conectividad a cajeros automáticos aislados, se usa también para móviles de televisión en exteriores, para telefonía IP, telefonía digital, también en zonas remotas donde no hay otra infraestructura para dar los servicios. La otra diferencia importante es que este es un satélite diseñado con cabeza del Estado y de brindar mejor servicio en el territorio nacional. Vamos a tener más potencia puesta, lo que implica mejor servicio, mejor calidad y antenas más pequeñas para, para necesitar menos inversión para que funcione. ¿Qué podemos agregar, ingeniero, a lo que decía recién Matías Bianchi, presidente de, de Arsat? Bueno, un punto importante de lo que Matías decía es cómo las compañías de seguro se han aceptado asegurar a largo plazo el arat y este es un trabajo larguísimo que ha desarrollado el inmba nosotros tenemos una consultora que hace modelado compu, modelado numérico es decir cálculo para para ponerlo en términos más claros este que ha, que hemos colaborado con mba en el cálculo estructural del arat durante muchos años 23 eh, años uh -huh. y el arat primero ha tenido todo un, un um, un proceso de modelado, es decir, de hacer el modelo del ARSAT en la computadora en el que se ha visto cómo reacciona frente a vibraciones para cuando va montado en el cohete que lo va a poner en órbita, cómo reacciona frente a la carga acústica que recibe cuando vaya adentro, que los instrumentos claro. no se rompan frente a la carga acústica que recibe, frente a las vibraciones aleatorias, etcétera Después de esto se hacen dos modelos un modelo que se llama modelo estructural, en el que se, se hace la estructura entera del satélite, pero no se le ponen los instrumentos, sino que en el lugar donde van los instrumentos se ponen eh, pesos equivalentes uh -huh. al del instrumento. Eso se testea en una instalación de testeo de satélites que probablemente es única en el país, que ha, es decir, única en el país, no probablemente, única en Latinoamérica, que ha desarrollado INVAP adentro de su predio, Antes los satélites que hizo Argentina se tenían que testear en una instalación brasileña. INVAP ha producido una, ha construido una que está instalada en Bariloche, dentro de su predio. Y todo esto que se hace con el cálculo se vuelve a repetir en la instalación de testeo. Y después se hace el modelo de vuelo en que ya es el satélite con toda su instrumental encima que es vuelto a testear. Es decir, que se han seguido todos los pasos imprescindibles para poder convencer al lanzador, que tampoco quiere que su lanzamiento corra riesgo con algo que puede ser peligroso, que puede acoplarse con las eh, frecuencias naturales del cohete etcétera para convencer al lanzador y para convencer a la empresa aseguradora de que es seguro este satélite. Nos vamos a Bariloche, allí nos está esperando Eduardo Anzueta, compañero de Radio Nacional Bariloche, porque hoy la ciudad está viviendo Un día muy especial. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien. Bueno, un día con, con mucho viento. Acabo de llegar el jefe de gabinete de, de ministros, junto a la intendenta María Eugenia Martín, y también está el avión, el Antonov 124, aquí. Si, si querés, me, me acerco a lo que está diciendo en este momento el Capitanich, por bueno, acabo para llegar a, a, este, a este acto. ¿Te Perfecto. parece? Sí, claro, claro que sí. sí. Me voy acercando. De poco, a ver si los colegas me permiten llegar. Alguario ¿Sí? Luches. Yo también... Julio De Nido ha podido estar aquí de la presidenta de y la presidenta de la Nación nos ha pedido muy especialmente de participar en este evento. Nos acompañan también el titular de Radio Televisión Argentina por supuesto empresa eh, IPAP a través presidente, gerente, de presidentes, gerentes de técnicos que han ido trabajando y que han ido a seguir y que han ido a seguir muy la vida del país Bueno, lamentablemente el viento es el gran protagonista de la charla con, con el jefe de gabinete, vamos a ver si después podemos recuperar la comunicación con Eduardo y que nos cuente, nos sintetice que fue lo que dijo Capitanich, allí acompañado por Tristan Bauer, parte de, de, del gabinete presente en Bariloche para despedir al ARSAT 1. Eh, lo escuchábamos recién a, al ingeniero Borkin y pensaba Ignacio justamente eh, parados en, en el lugar donde nosotros libramos batalla diariamente ¿no? en los medios de comunicación y él nos hablaba de un país que si yo me rijo por la prensa hegemónica no existe seguro es parte de un país invisibilizado parte de un país cajoneado, escondido cómo se hace para pelear con hechos tan concretos en la mano y por otro lado tanto silencio Justamente, digamos eh, lo de hoy es un día de fiesta básicamente porque es mucho más que un satélite ¿no? o sea un satélite es una concreción tecnológica un logro para um, demostrar que somos capaces para demostrar que, que como país hemos recuperado una tradición eh, una autoestima y una capacidad de eh, trabajar colectivamente porque esto no es digamos resultado de la genialidad de ningún científico loco como podría caricaturizarse digamos en los medios eh, es muy habitual que los medios hegemónicos hablen de eh, los científicos como seres de otro planeta digamos como, sí, sí, como encriptados en sí mismo sí, como excepcionales y en realidad eh, los logros científicos tecnológicos relevantes eh, se consiguen cuando La ciencia, la tecnología se alinean con una política de Estado, con la producción, con objetivos vinculados con el desarrollo y eso no se puede hacer de otra manera que no, no sea en el marco de un, de un proyecto nacional. Con lo cual, lo de hoy es mucho más que un satélite. Un satélite que, eh, evidentemente, tecnológicamente implica un jugar en, en primera, claro, como bien, bien decías, somos uno de los ocho países del mundo que somos capaces de producir, estamos demostrando que somos capaces de producir satélites para telecomunicaciones, pero esa luz luz chiquitita que vamos a ver ahora en nuestro firmamento a las noches en el campo o, o en la playa, ¿no? Cuando se puede distinguir este en una noche oscura una nueva estrellita, digamos, una nueva lucecita ahí que va a ser este satélite artificial, puede parecer algo chiquito, pero en realidad estas son las cosas que hacen grande al país. Uh -huh. De la misma manera que sumado al listado que, que estaba comentando El ingeniero Dorkin, eh, los radares que está desarrollando la Argentina, el proyecto CAREM, que es el del primer reactor modular 100% argentino que estamos desarrollando, obviamente la obra de Atucha 2 que fue claro. épico. Es decir, hay la exportación de radioisótopos, la capacidad nuclear que tiene Argentina y sobre todo esta cuestión de que la Argentina además de ser un país tecnológico, somos especialmente un país espacial. La Argentina es un país espacial. ¿Esto qué significa? Significa que no es una excepción que nosotros estemos llevando adelante eh, ARSAT-1, digamos. Hay un plan espacial, sí eh, comandado desde el Estado Nacional por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, un plan que es a largo plazo, como decíamos hace un rato, que se fija objetivos, que es estratégico, que tiene metas Eh, y que a la hora, digamos, de, de presentarse la Argentina como un jugador internacional, porque como decía el ingeniero, no solamente exportamos soja o, o, materias, uh -huh. materia, o commodities, también la Argentina es un país exportador de tecnología, exportador de trabajo argentino, que es muy valorado en el mundo. Y lo hemos demostrado, por ejemplo, también que somos jugadores de primera con el SAC-D. El año pasado se subió a órbita otro satélite argentino, el SAC-D, ¿En conjunto con quién? Con la NASA, con la mismísima agencia espacial norteamericana que subió a nuestro satélite, el SAC-D, un equipo que fue el Aquarius, un equipo valuado en decenas de millones de dólares que se jugaron los, los, los americanos en poner ese equipamiento en un satélite argentino. Si esto no es orgullo nacional y no es realmente eh, algo notable, eh, bueno, yo no sé de qué habla de qué hablan los otros medios, son realizaciones concretas Que, que bueno hablan básicamente de, de esta tradición que estamos recuperando a la hora de, de dejar atrás la larga noche iniciada en la dictadura con la persecución de, del, del, del bueno cuando cuando el conocimiento era considerado subversivo cuando eh, durante la democracia no se logró al comienzo de la no se logró robustecer fuertemente al comienzo digamos la actividad científica y tecnológica el largo apagón tecnológico del menemismo que, que hemos estado hablando y bueno y básicamente la inflexión que a partir del 2003 eh, hemos conseguido un, dat, un dato sí, más sí. ARSAT se creó en el 2006 y menos de 10 años después menos de 10 años después está colocando su primer artefacto desarrollado en argentina con ingeniería argentina con diseño argentino este, en, en órbita la verdad eso es, es motivo de orgullo y, y tiene que ver con, con la soberanía con la soberanía en términos tecnológicos, con la soberanía en términos de, de recuperar y ocupar el espacio orbital que si no lo ocupamos nosotros nos lo va a ocupar uh -huh. otra otros países. Estos son terrenos de disputa que tienen que ver con la diplomacia y, y la, la verdad que la Argentina así como ocupa el subsuelo de la patria, como decía el ingeniero con ITEC, con empresas tecnológicas que están desarrollando eh, conocimiento, estamos con presencia en el mar mediante el proyecto, por ejemplo, Pampa Azul, que es un proyecto de ciencia y tecnología que busca aumentar el conocimiento sobre esa vastísima parte de nuestro territorio que es nuestro mar argentino, bueno, también tenemos soberanía allá arriba, a 36.000 kilómetros, este, donde va a estar brindando servicios eh, ARSAT-1. Uh -huh. Esperando que el viento patagónico lo permita, vamos a comunicarnos nuevamente con Eduardo Anzueta, de Radio Nacional Barriloche. Eduardo, adelante. Eh, sí, es sí, el viento patagónico lo permite, vos lo decías. Eh, hay mucho viento, aquí traté de, de poner un poco al reparo, porque en este sector es Estepa, donde está ubicado el, el, el avión ruso que acaba de llegar hace algunos algunos minutos, ya se están descargando algunos equipos de los camiones, los, los equipos anexos que irán al satélite para la carga, llegaron las autoridades como mencionábamos recién y van a hacer una recorrida por este por este esta mole voladora que es el, el Antonov 124 Y, y bueno, mucha expectativa con los, con los científicos, con lo, los responsables, las autoridades de las diferentes empresas estatales que han participado en la creación de este satélite ARSAT-1 que hace punta en Latinoamérica en este tipo de tecnología eh, y en este tipo de desarrollo y que es el primero de tres satélites que van a estar en órbita con estas características, ¿no? Muy bien. Además, Eduardo, la, la fiesta en el centro cívico, eh, un poco para mostrar que Bariloche eh, está despidiendo al ARSAT 1, pero también resignificando mucho de lo que nosotros decíamos en función de la última dictadura y su relación con el Balseiro, de bueno de resignificar lugares y hechos que con, que con datos muy concretos hoy estamos dejando atrás para poder mirar hacia adelante, ¿no? Claro, es eh, es absolutamente contrastante esto de lo, lo que ocurrió cuando mandaban a los científicos a lavar los platos y hoy aquí los científicos argentinos están al pie de un avión que despide uno de los satélites más avanzados que que pudimos hacer y que es, digamos, uno de los ocho países en el mundo que tienen esta capacidad, así que es para enorgullecerse. En el centro círculo, como decía, va a haber algunos festejos con la mancha de Rolando, con científicos al palo, eh, con una réplica exacta del satélite para que, que los que quieren ir a sacarse fotos. Es decir, esto es un momento para festejar, para festejar los avances que ha tenido la técnica y el esfuerzo que han hecho todos los argentinos, además los científicos que han trabajado para que esto sea una realidad y tenemos esta parte que también tiene mucho que ver con la soberanía el hecho de, de no necesitar de, de los otros para para avanzar tecnológicamente como en este caso ¿no? muy bien eduardo vamos a ver si después en el, la última media hora del programa volvemos a comunicarnos con vos para cerrar desde bariloche este estos 60 minutos tan especiales de radio que tienen por supuesto un pie allí en en aquella ciudad ¿eh? perfecto Cuando ustedes lo dispongan aquí estamos en el aeropuerto de Bariloche eh, prontos para, para contarles lo que pasa aquí. Un gran abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hernán Winnick es gerente comercial de Arsat y él nos cuenta sobre el costo de este satélite. El costo aproximado a la inversión eh, respecto al satélite eh, fueron unos 280 millones de dólares, de los cuales un tercio es para hacer la logística y el y el lanzamiento y el recupero es eh, en menos de la mitad del tiempo de la vía útil que tiene satélite, un satélite gestacionario tiene unos 15 años de vida útil, y la relevancia de esto es que hoy Argentina, digamos, está nosotros estábamos, arrendando o alquilando capacidad de satélites de terceros. Esto no va a suceder más, esto va a ser eh, íntegramente brindado todos los servicios, tanto de telefonía como de datos como de televisión, van a ser brindados íntegramente desde un satélite argentino en una posición orbital que está, digamos, apuntando, o el satélite va a estar, va a estar apuntando a Argentina y países limítrofes, con una calidad de servicio muy superior a la, a la de los satélites actuales que están siendo, digamos, aprovechados o direccionados como para brindar servicios en Argentina, pero no fueron pensados para brindar servicios en Argentina. Vamos entonces, ingeniero, a, a terminar con esa etapa de alquilar eh, estos satélites para atender el propio y, como bien usted lo decía antes, de la mano de tecnología nacional, cosa que me parece es el gran valor agregado, por ejemplo... Ah, el satélite que puso en órbita a bolivia no hace tanto uh -huh. pero con tecnología china, china. este es, esta es la gran diferencia entre las dos historias eh, terminar con con el alquiler implica también este para aquellos que les gusta hacer números terminar con gran parte de un costo a nivel fiscal muy fuerte eh, de cuánto de cuánto estamos hablando si es que tenemos que imaginar una locura como alquilar una porción del espacio para que un satélite esté funcionando bueno lo que comentaba recién eh, la persona que durante que yo es que en, en dos años se va a recuperar el costo que insumió Arsat, pero me parece que acá hay algo importante, porque siempre, habría habido tres opciones, una seguir alquilando, Muy bien. la segunda es ir y comprar un satélite llave en mano, uh -huh. y la tercera es hacer el satélite acá. ¿Por qué se toma esta opción? Es decir, no fue ni una casualidad ni ninguna mano invisible que guió esta opción, sino que el Estado se puso en el rol central y formando un clúster con, con empresas e instituciones del Estado, con empresas e instituciones del Sistema Científico eh, Tecnológico Nacional, con pymes, etcétera, decidió traccionar de este sistema y transformar el conocimiento en tecnología y transformar la tecnología en valor. Yo creo que esto es lo excepcional de lo que estamos viviendo. Porque insisto, no era la única opción que se había que se podía haber tomado, sin embargo es la opción que desarrolla a la Argentina, es la opción que transforma a la Argentina en un país capaz de desarrollar tecnología y me parece que eso es lo que realmente es fuerte en el día de hoy. Porque deja además de un satélite nuevo, deja instalada una industria nueva, que es la industria satelital en Argentina. Sí, hace años una persona que se incorporaba a trabajar en la industria, un ingeniero joven, un técnico, etcétera, eh, soñaba con poder desarrollar cosas como un puente grúa, claro. como una caldera. Hoy yo, en nuestra empresa, tenemos chicos que se recibieron hace muy poco y que están hablando del efecto de las ondas de sonido sobre los instrumentos que van sobre el satélite, claro. es decir, Estamos hablando de tecnologías de punta y estamos hablando de tecnologías de punta en que todos los participantes, desde la gente de INVAP en primer lugar hasta todos los que participamos de en este desarrollo, es el orgullo de estar haciendo algo desarrollado en la Argentina sí. y pudiendo manejar estas tecnologías que hasta ahora las considerábamos extrañas. Uh -huh. sí. eh, tenemos en la mesa una, una réplica del ARSAT que nos trajo ignacio y, y tiene una historia detrás que para mí es... Sí, es, una pequeña anécdota. Claro, pero es, es muy interesante porque tiene que ver con contarle a los chicos eh, también sobre lo que decía el ingeniero, ¿no? Aquellos que se van recibiendo en este momento ya reciben un país distinto. tienen Se abrazan a la posibilidad de proyectos de otra naturaleza y sueñan en otra dimensión, no cabe ninguna duda. Y además con la posibilidad de despertar vocaciones, que es verdaderamente un, un desafío todavía que tenemos por delante por esta cuestión de que hablábamos antes de bueno, la vacancia o escasez que hay de de ingenieros claro. o, o científicos en áreas que son absolutamente estratégicas. Uh -huh. Sí, la anécdota básicamente es que cuando una una vez, hace creo que un año atrás, una cosa así, estuve en, en ARSAT, casualmente en la empresa entrevistando a, a Guillermo Rousseau, su, su vicepresidente. Bueno, por gentileza, me, me quería regalar un, esta pequeña maquetita de, uh -huh. de la SART 1. Yo no, Guillermo, dejá, qué sé yo. No, no, llévala, llévala. Yo para no abundar en... Me parecía que era una... Que estaba de más, que no hacía falta. Bueno, la llevé. este Es una maqueta de escritorio, digo, para sí, que eh. los oyentes puedan entender. Llego a mi casa, bueno, y mi nena me la sacó de me lo sacó de las manos. ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto, papá? Empiezo a explicarle, Seis años tenía en aquel entonces Galita. Este le le conté, bueno, este aquí que al otro día no contenta con la historia que le había contado o muy contenta por la historia ¿Sinación? que le había contado, decidí llevarlo a, al, al colegio. colegio. Lo llevé al colegio, bueno, la cuestión que a la tarde me encuentro con una nota en el cuaderno de comunicaciones. Chao, ¿qué pasó? Se rebolearon el satélite, estuvieron haciendo algún tipo de despieole, no. Nota de la maestra prácticamente pidiendo auxilio. Dame una mano con esto. Para, había causado sensación claro. entre los compañeritos, estamos hablando de nenes de seis años, bueno, porque se había abierto una grieta, se había abierto una oportunidad para poderle hablar a chicos eh, ávidos de conocimiento, ávidos de, de, de, de historias, porque la ciencia y la tecnología también es un terreno lleno de historias, sí, sí, sí. de historias de ser para ser contadas y para despertar esas vocaciones que, que a veces anidan en el alma y en el corazón de... De, del, del ser humano Tiene digamos, ¿no? su propia mitología por llamarlo, cual, de alguna manera no que alimenta nuestras ganas y sí, las ganas además de, de, de seguir, querer sí. de profundizar con lo cual este bueno se abrió una oportunidad y bueno eso derivó luego en, en una comunicación con los chicos y tratar de explicarle toda esta cuestión de, de que este satélite está, se estaba haciendo en la argentina y hoy hoy es una realidad y vinculado a lo que estábamos hablando de, de esto de haber generado una, una industria satelital sí. en la argentina cosa que no se enorgullece a nivel latinoamericano que, que venimos remarcando somos uno de los 8 países que tenemos esta capacidad ya instalada porque esta inversión de millones de dólares no es solamente que algún diario podrá decir este satélite costó tantos millones 200 millones de dólares, no es así, eso es ver solamente una parte. Esto esto deja este esta inversión de 4 años deja instalada en la Argentina una ca gran capacidad como se dijo recién. Y y me estaba acordando recién mientras hablaban Hablaban con, con, con este gerente de, de Arsat. ¿Se acuerdan de esa publicidad de la silla rota de la sí, dictadura? Claro. Una, una, una publicidad que era muy elocuente, digamos, que era un tipo que se sentaba en una silla que tenía un cartel que decía Industria Argentina y la silla uh -huh. se rompía. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, acuerdan. absolutamente. Sí, sí. Y este era una invitación a la compra de la silla importada. de, de Era una invitación a, a mostrar que no que no éramos capaces, que nuestra industria no era eh, competitiva, que nuestra silla no era segura. Uh -huh. Yo creo que estamos dando vuelta esa página de una manera sí, muy claro. contundente y, y demostrando que justamente es la centralidad del Estado la que está recuperando todas nuestras capacidades, recuperando toda nuestra, eh, toda nuestra capacidad de eh, construir colectivamente un, un, un país mejor. Por entonces, el tres de Economía, Ricardo Mansueto Zing, a la hora de hablar de economía y soberanía, decía pero si sí es lo mismo fabricar caramelos que acero. Me acuerdo de eso también. Sí, sí. Y no es lo mismo fabricar no, caramelos que acero, ¿no? No, en absoluto. En esa época que que Ignacio relataba, también se, había, se usaba la consigna achicar el Estado, desagrandar sí, la claro, Nación. Que fue una consigna, bueno, ya a esta altura es casi obvio que fue falsa, pero que aparte era una consigna que nosotros habíamos adoptado y que el mundo al que teóricamente admirábamos, es decir, el mundo al norte del Ecuador, no usaba en absoluto. Yo, hay un libro que se baja de internet de una profesora de Essex University, Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Empresario, mm. Y bueno, resulta que todos los grandes desarrollos que nosotros vemos y que creemos producto de, de una economía de mercado, etcétera, en realidad tuvieron los hechos deliberados empujados por el mercado, por el Estado, perdón, atrás. Este, y entonces yo creo que es importante el satélite es importante que se haya hecho en la Argentina y es importante que el Estado argentino está recuperando la centralidad en estos temas que sin el estado no son posibles uh -huh. es uno de, perdón Gustavo, sí, sí. es uno de los hechos tecnológicos del año no cabe absolutamente ninguna duda pero además la ciencia y la tecnología cuando está orientada en función de este tipo de objetivos es la, la ciencia y la tecnología es lo que marca la diferencia entre un país rico y un país que no es rico es decir nuestra riqueza como nación como país como proyecto de como proyecto colectivo está en nuestra capacidad de generar conocimiento nuevo, en nuestra capacidad de aplicar ese conocimiento nuevo en tecnologías propias. Sí, señor. No, no por nada la empresa insignia INVAP es la una, un pedacito de palabra investigación aplicado. aplicada. Con lo cual eh, es digamos la síntesis de, de, de, de que básicamente el conocimiento y la, y la tecnología tiene que ser aplicado con un pensamiento... Eh, industrial, digamos con un pensamiento de, de aplicación para la solución de, de los problemas concretos. La ciencia y la tecnología no son neutrales, que, no, no es una cuestión universal que está flotando por ahí a disposición de cualquiera. Tal vez un, algún oyente desprevenido pueda creer que, bueno, es una cuestión simple decir, voy y consigo un satélite, voy y desarrollo una central nuclear. El terreno del, del desarrollo científico tecnológico es un terreno de disputas es un terreno de disputa política cuando un país decide ser soberano como lo viene demostrando como lo viene decidiendo nuestro país esto implica un esfuerzo implica una decisión política implica un rumbo y, y bueno es por eso que estamos consideramos considerando que hoy es un día de fiesta porque se marca un antes y un después Una, una última cosita de, uh -huh. de Bariloche. Recién escuchábamos el viento casi sí. huracanado de, de, de Bariloche. Bariloche es una de las ciudades de Latinoamérica, yo no sé si la, la que más, que más densidad de científicos tiene por, por habitantes uh -huh. Es decir, cantidad de científicos por eh, habitantes sí, sí, en sí. la ciudad. Hay lo que se llama, podríamos sintetizar en masa crítica, digamos una masa crítica científico-tecnológica que se remonta... A, a esa década gloriosa de los años 50 cuando uh -huh. hubo un presidente en la Argentina que apostó al desarrollo atómico y, y permitió digamos este, desarrollar un proyecto como fue el proyecto Wemul, instalar un, la primera escuela de, de ingeniería nuclear que fue luego el germen para el Instituto Balseiro. Y hoy ahí está el Centro Atómico Bariloche donde se forman los presidentes los mayores este, cerebros en eh, nuestra materia gris no solamente en la argentina sino de latinoamérica de en, en física en física nuclear es donde está inmba es donde está esta, esta sala este centro de ensayos que claro. que emula o copia digamos las condiciones espaciales piensen ustedes en bariloche hay además de esos paisajes maravillosos hay un laboratorio gigantesco porque tiene el tamaño de un hangar donde puede entrar prácticamente un avión donde se reproducen las condiciones del espacio exterior la violencia por lo menos un nombre digamos la, la inclemencia de un espacio donde no hay atmósfera de un, donde un lugar un lugar donde la temperatura llega a niveles la amplitud de la temperatura ex, exorbitantes entre el frío y el calor allí es donde este satélite nuestro fue probado como hemos contado fue probado fue ensayado eh, y esta tecnología este este este lugar donde se copian las las condiciones del espacio exterior, hasta hace 3... Eh, se inauguró en el 2010, hace 4 años no existía. claro uh -huh. Hace 4 sí, sí. años existía. Y hoy lo tenemos. Antes, como decía eh, Eduardo, se hacía en Brasil. Sí. Y hoy lo hacemos nosotros. Uh -huh. Yo lo imagino por estas horas, en la Guayana francesa, el ingeniero Andrés Rodríguez, después de tanto trabajo, después de tantos sueños, tan ansioso como feliz, esperando que llegue por fin el ARSAT 1, allí a donde va a ser puesto en órbita. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo está? Desde Radio Nacional los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, eh, cuéntenos qué es lo que está en este momento como parte de la avanzada de la delegación argentina, qué es lo que está haciendo nuestra delegación allí, cuándo va a llegar finalmente el ARSAT, cómo es el plan de trabajo a partir de la llegada vía el avión ruso del ARSAT a, a la Guayana, cuéntenos. Bueno, tu primera definición fue la más acertada. Eh, ansi ansiedad, ansiedad es la palabra que, que nos caracteriza por estos por estas horas. Eh, eh, a mitad de esta semana llegamos un grupo de, de INVAPE y, y de ARSAT para hacer las actividades de coordinación preliminares a, a la llegada del avión con la gente de Aerones Paz y las distintas entidades que, que participan en el Centro Espacial de Guyana. Bueno, eh, ...y estuvimos trabajando estos estos días justamente en estos detalles de tanto de logística como componentes aduaneros hasta la coordinación de, de la llegada de, de, los, de los camiones y, y del satélite al centro espacial la descarga eh, detalles de los primeros de los primeros momentos para iniciar los primeros ensayos las, las actividades que se van a hacer acá hasta el momento del lanzamiento, Eh, ...previsto para, para mediados de octubre... ...como bien saben... ...estuvieron transmitiendo... ...durante todo este día... Eh, ...consisten... Eh, ...fundamentalmente hay toda una primera etapa... ...de verificar que después del traslado... Eh, la, ...las especificaciones de satélites... ...se siguen manteniendo... ...después de los ensayos ambientales... ...hechos en, en Bariloche... ...con lo cual se repiten algunos ensayos... ...que se hicieron en Bariloche... ...tanto de presurización... ...de estanqueidad del, del sistema de presurización... de ...del sistema de propulsión como ensayos eh, eléctricos para garantizar que, que todos los equipos funcionan como estaban funcionando antes de salir de, de Bariloche. Claro. Después de eso se van a hacer distintas eh, actividades finales para proceder a la, a la carga de combustible. Eso se hace ya unos 15, 20 días antes de, del lanzamiento. Y los últimos 10 días consisten en actividades combinadas con el copasajero, este es un satélite aeropuerto, que se lanza conjuntamente con otro en el, en el Ariane 5, en otro otro satélite de otra empresa, eh, para el cual también hay que hacer determinadas coordinaciones específicas con el otro eh, satélite, con lo cual hay un, una planificación de detalle que se coordina diariamente con la gente de Ariane Spaz. Uh -huh. eh, ingeniero, eh, cada uno de estos pasos ensanchan los límites de la ciencia y la tecnología en la, en la Argentina. ¿Es algo así como saber que podemos, nos reubica desde el punto de vista planetario en un lugar que hace algunos años era absolutamente impensado y mientras nos vas contando cuáles son los pasos que hay que dar y todavía el ARSAT-1 no está en órbita, yo te imagino a la distancia soñando desde hace ya algún tiempo con lo que viene, ¿no? Porque me parece que... Eh, eh, en la multiplicación de estos factores está el gran resultado. ¿no? El hecho de encontrar que el límite se ensanchó es saber que se va a seguir, que se puede continuar. Eh, intentando no ser eh, apresurado, no quiero adelantarme en el tiempo, pero eh, te imagino soñando con lo que se viene, con el próximo paso a partir del ARSAT 1. Sí, bueno, eh, el, el, el primer gran desafío, por supuesto, es el, el lanzamiento exitoso del ARSAT 1. Todos estados muy eh, expectantes con eso. Eh, después, el, el siguiente paso, bueno, como saben, es la puesta en órbita y que el satélite funcione en forma adecuada. Bien. Y, eh, por supuesto, que opere los, los 15 años que está previsto. Pero, bueno, eh, efectivamente estamos trabajando fuertemente para, para lo que sigue, que es el alfa 2 que ya está iniciando sus actividades de, de ensayos en, en las facilidades de SEATSA, en Bariloche. Eh, esto está comenzando en estos días y está previsto también su lanzamiento a mediados del año que viene con lo cual es, es también nos no llena también de, de tranquilidad orgullo ansiedad toda una mezcla de, de sensaciones difíciles de describir en, en realmente en ese momento eh, y empezamos a trabajar también en un plan para la optimización de la plataforma eh, actual eh, en la que corresponde a la satuidad SAT 2 y mmm, Eh, como para para poder darle continuidad justamente a este a este gran proyecto que es eh, el sistema satelital argentino Ahora, la, la pregunta y, y después por supuesto tus respuestas sirven para documentar sobre todo para ya, todos aquellos que puedan pensar desde algún lugar este vacío de información que esto es una casualidad o que esto es Este, qué sé yo, algún paso aventurero, y esto es parte de un proyecto que tiene bases muy firmes, arraigado en la palabra soberanía, como lo decíamos en el comienzo del programa, pero esencialmente siendo parte, parte apéndice de un proyecto de, de país. Por eso es que eh, buscaba tu respuesta en función de que nos cuentes ya qué es lo que se viene, porque seguramente cuando se habló de De la arraat 1 eh, en la cabeza de todos ustedes estaban los pasos a seguir por eso la importancia de, de documentar a través de tu respuesta que esto no se trata de una historia aislada ni mucho menos andrés yo quería hacerte Andrés buenos días quería hacerte una, una pregunta para para aclararle a, los, a a los oyentes una cuestión central que es el por qué se va a la, a la guayana a, a subir este satélite si nos puedes explicar eso que me parece central para para explicar la función eh, práctica, cotidiana, que viene a, a cumplir el ARSAT-1. Sí, eh, la, el, el Centro Espacial de, de Guyana es eh, la base de lanzamiento de Arianespace, que es un consorcio eh, europeo formado por distintos países, que conforman la, la empresa que tiene a, al lanzador más eh, confiable del mercado. Hay sí. muy pocas empresas que, que tienen capacidad de lanzamiento de satélites gestacionarios, esto es que llegue a la órbita gestacionaria a los 36.000 kilómetros de la Tierra para poder dar los servicios de telecomunicaciones como los de la Saturno. A la altura del eh, Ecuador, digamos. Claro, justamente. Eh, el, la, la, la Guyana está eh, muy cerca de, del Ecuador. Exacto. El, el, justamente el, la órbita gestacionaria está a 36.000 kilómetros en el plano ecuatorial, es decir... Eh, cuanto más cerca está el, el lanzador es decir el lanzamiento se hace más cerca del, del ecuador menos combustible se utiliza para llegar a, a la órbita final y más combustible queda para eh, la vida útil de, del satélite en sí mismo el, el satélite depende la vida útil de, del satélite depende no solamente de, de la de la durabilidad de los equipos que están en los equipos que componen el satélite los equipos electrónicos que componen el satélite que están dimensionados justamente para durar más de 15 años pero si sí, el limitante es el combustible que lleva a bordo eh, de lo cual eh, la, la, de, el 80% del combustible eh, que lleva a bordo se utiliza para el posicionamiento del satélite en la órbita gestacionaria el claro el movimiento restante... el movimiento inicial digamos o sea el, el cohete lo deja en 300 kilómetros corregime si me equivoco ...a 300 kilómetros de altura y luego para llevarlo a los 36.000 kilómetros... ...eso es combustible propio que tiene que usar el, el satélite... ...y es por eso que es tan crítico y tan importante esto que vos señalás. Exactamente, el, el, el lanzador lo deja a 300 kilómetros, aproximadamente 300 kilómetros... ...en una órbita que, que tiene su, su punto más cercano a la Tierra, 300 kilómetros... ...y el más cer, más alejado, eh, 36.000 kilómetros... Y durante los primeros 10 días, además de verificar que todos los componentes y los subsistemas del satélite funcionan adecuadamente, durante estos primeros días primeros 10 días desde la estación terrena de Benavides, que también va a ser la primera operación de este tipo que se haga en la Argentina y en Latinoamérica, Así eh, se va a posicionar el satélite mediante distintas maniobras, es decir, distintos eh, accionamientos del propulsor principal del satélite que hace que esta órbita, que es una elipse, Eh, llega a ser un, una, una circunferencia un, lo más circular posible de eh, 36 mil kilómetros en estas cinco operaciones críticas para el posicionamiento del satélite es el que se consume el mayor la mejor cantidad porcentaje de, del combustible que lleva a bordo andrés cuando llega el arsat 1 a, a la guyana francesa lo esperamos con, con ansiedad en la, la noche de mañana va a aterrizar eh, alrededor de las 11 de la noche de mañana Esperamos en eh, la salida eh, a, a tiempo el domingo eh, de Bariloche, tiene que hacer un, eh, un reprovisionamiento de combustible en Ezeiza y después llega aquí a La Guyana y eh, por distintas operaciones de logística el, el desembarco del, de los componentes que están arriba del, del, del Antonov, tanto el satélite como los equipos de de, de soporte, eh, van a empezar el, el trasbordo al, alrededor de las 4 de la mañana Con lo cual el lunes nos espera una jornada bastante larga y cargada de arena lina. Andrés, un gran abrazo a la distancia, mucha suerte para el trabajo que se viene y muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. ¿eh? no Muchas gracias a ustedes por eh, difundir este, este gran proyecto en el que estamos embarcados hace un tiempo y que del que estamos realmente orgullosos todos los que participamos y, y creo que con la difusión que le están dando también eh, toda la Argentina estará tan orgullosa como nosotros. Un gran abrazo mucha suerte. Gracias. De la palabra del ingeniero Andrés Rodríguez, jefe del proyecto ARSAT, vamos a ir a que nos cuente Vicente Campeni, subgerente general de INVAP, qué pasa después del lanzamiento, los detalles, porque ahí viene el trabajo en la Argentina, viene el trabajo en Benavides. Bien, eso eh, ARSAT, que es la, la, la empresa que a nosotros no, nos encarga el satélite, tiene eh, una base de operaciones que ya está operativa de, y está operando satélites Eh, que en este momento son alquilados y cu cuyo función va a ser reemplazada ahora por el sat 1 desde Benavides tiene toda la infraestructura necesaria para poder operar el satélite. Eh, ahí ahí está, no solamente, el, el, la operación del satélite tiene dos etapas, dos etapas Una, la primera es crítica que es la de puesta en órbita eh, eh, final, vamos a decir, el satélite no lo deja, el satélite, perdón, el cohete no deja el satélite en su posición final, sino lo dejan en una órbita que se llama de transferencia y después vienen un, un periodo de, de posicionar el satélite en su etapa final, que eso también lo hace eh, la gente de ARSAT eh, eh, para, para garantizar digamos toda la posterior operación del satélite. no Ingeniero, creo que estuvo en el, eh, en el espíritu de, de toda la charla que venimos sosteniendo desde desde hace un rato largo y fundamentalmente a través de todas las voces que han aparecido con infinito valor agregado, el hecho de entender que la Argentina va hacia un proceso de no solo de industrialización, sino fundamentalmente de abrir todas las fronteras de su ciencia y, y tecnología. Eh, ¿En qué otros aspectos está trabajando la Argentina para consolidar su relación soberana con su propia riqueza La riqueza del subsuelo fundamentalmente, pero esencialmente con la riqueza de cada uno de esos hombres que antes perdíamos y que hoy no solamente repatriamos, sino que consolidamos cuando salen de la universidad para que sean hombres al servicio de un proyecto nacional. Bueno, son algunos de los proyectos importantes que citábamos al comienzo de este programa... Básicamente en INVAP tenemos el tema satelital, que es un tema que, de, como ya se comentó varias veces, no se agota en el ARSAT-1, sino que se van a seguir produciendo una serie de satélites, mm, algunos que están en proceso de ensayo, como el ARSAT-2, y algunos otros que están en proceso de diseño, de prediseño. Eh, tenemos el tema del tronador 2, eh, en, en la CONAE, En el, que tiene una empresa que es poco conocida, pero se llama BENC, Sociedad Anónima, que es una, que depende de la CONAE, y sigo con INVAP, tenemos todo el, el tema de los radares, el tema de las centrales nucleares, la Comisión de Energía Atómica está desarrollando el CAREM, que es una central nuclear este, modular, pequeña, para, un, para abastecer a una población mediana de electricidad, que tiene algunas ventajas operativas como, por ejemplo, no tener que tener bombas, etcétera. Y yo estuve hace poco para una charla en el Centro Atómico Bariloche y se ven las construcciones de los nuevos edificios que están desarrollando, por ejemplo, para el proyecto CAREM. Este, tenemos el tema de Atucha 2 que está entrando en régimen que ya creo que debe andar por más del 60% de, su, de, de la potencia instalada habilitada. Está el tema de la nueva central nuclear, que se está discutiendo. Este, están el tema de ITEC y de ipf y un tema que no mencionamos. Yo estuve hace uh -huh. bastante poco en la fábrica argentina de aviones, que es una vieja fábrica de aviones que se hizo por el año 30 en la Argentina, ...que pasó por una larga cantidad de tiempo de inmovilidad... ...se la alquiló a la Locket para que hiciera mantenimiento de aviones... ...y hoy fue recuperada y está produciendo, está produciendo en primer lugar el, el Pampa... ...que es un avión de entrenamiento avanzado, se está desarrollando... ...el diseño y la construcción de un avión conjuntamente con Brasil con Venezuela y con Ecuador, que es el UNASUR, que es también un avión de entrenamiento. Y un logro importantísimo es que hoy la fábrica argentina de aviones en Córdoba es proveedora de Embraer. Claro. Es decir, hay un proyecto nuevo que Embraer está desarrollando, que es un avión de carga, comparable con el Hércules o con este avión que, que se va a llevar el ARSAT-1 a, a Guyanas, y Argentina está haciendo partes, partes en material compuesto, que básicamente es un material formado por una resina y por fibras, y todo esto, todo esto como decía, tracciona de pymes y tracciona de centros de investigación. Este, probablemente esté dejando cosas en el tintero, pero yo creo que el tema de FADEA, el recuperar una fábrica que fue mítica el tema del pulque y etcétera, al recuperarla y ser hoy proveedores de embráer, lo que no es una cosa pequeña, uh -huh. Este, bueno, hace que todo esto es una Quisiera agregar el rol de fabricaciones militares que está teniendo actualmente también en el marco del conglomerado de, de, de del polo industrial para la defensa, donde bueno, FADEA también constituye claro. una parte más más los astilleros y eh, el, el astillero Estorni donde se está trabajando sobre sobre el submarino San Julián, de eh, bueno, tantos tantas cuestiones que tienen que ver con, con la recuperación de nuestra capacidad naviera, Fabricaciones Militares acaba de inaugurar recientemente una nueva fábrica, su fábrica número 5, eh, luego de 60 años, sí, sí. que bueno. es la fábrica de explosivos en Hachal, con lo cual dice una fábrica de explosivos que no es este digamos para hacer bombas que nadie se asuste, tiene que ver con la industria minera, claro, claro, con tener al Estado como un jugador para regular y para impulsar una industria que es estratégica como es la de la de la metalífera, digamos, como la, la actividad minera. Sí, eh, el otro día en una conversación con el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez, comentaba, de él depende FADEA, uh -huh. decir, de Defensa, Pero se comentaba este tema que vos comentaste recién, que es eh, la reparación de, me, de mitad de vida de un submarino. Perfecto. Y bueno, hasta ahora venimos hablando de ingenieros, científicos, pero hablemos también de todo el entramado de personal que trabaja en la industria. Estábamos sin técnicos, estábamos Perfecto. sin soldadores. Hubo que ir a buscar algunos soldadores ya grandes, que está, que se habían jubilado, que estaban con trabajando... Retiros, con los retiros voluntarios, que fue sí. un caso único en el mundo cuando Cavallo mandó a jubilar. Algunos a... de ellos estaban atendiendo un maxi maxiquiosco. Sí, sí. O se había roto una cadena generacional. Así Absolutamente. Es. También, en, otra vez habría que comentar que se había roto la educación técnica. Claro. Es decir, los industriales. Uh -huh. Entonces, todo eso hubo que buscar gente que ya... Hace años que no soldaba porque la, la soldadura de un submarino que esas es importantísimo y no es fácil. No es fácil porque el submarino no puede quedar con imperfecciones geométricas más porque se va a sumerger a 200 300 metros y va a implosionar. Uh -huh. es decir, va a pandear, como diríamos los ingenieros. Es increíble la cantidad de, de, de datos que tienen que ver también con lo, con lo simbólico. Fuimos recién a a hablar este, lentamente, nos metimos en, en la cuestión de, de la defensa, apareció este submarinos, buques, y me gustaría cerrar con una frase de Miguel Miranda, que él solía resumir de esta manera el tiempo político argentino entre el 46 y el 55, cuando llegamos al gobierno importábamos hasta los alfileres de nuestras modistas, y cuando el golpe de Estado fabricábamos buques de ultramar. Creo que el espíritu de estos 60 minutos de radio tuvieron que ver con el país que no nos dejaron ser y el país que estamos recuperando. No solamente desde la memoria, sino desde hechos absolutamente concretos. Hoy Bariloche está de fiesta porque el ARSAT-1 está partiendo rumbo a la Guayana Francesa y desde allí se va a poner en órbita este primer satélite argentino para que a partir del mes de octubre ya esté al servicio de la patria. así que Esta hora tuvo que ver con los sueños y con la recuperación de un modelo de país que si nos paramos por ahí hace, qué sé yo, hace 20 años, en cualquiera de esos días donde parecía que estaba prohibido soñar, la palabra utopía nos hubiera quedado bastante chica. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber compartido el tema Gracias esta por la invitación, radio. gracias a ustedes. Muchas gracias a todo el país, muchas gracias a toda la gente de nacional de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. El ARSAT 1 ya es realidad.